Saludo especial para nuestros colegas de las 25 radios comunitarias del centro del país. En estudio, el saludo para Jenny Patricia, Víctor Manuel y nuestro director Darío Sabogal. Este es el enlace satelital, satelital, satelital, en Recorriendo Cundinamarca. Dialogamos con dos de los organizadores del evento Nissan Patrol que se llevó a cabo el pasado domingo, primero de julio, en el centro del municipio de Fomeque, con la participación de trecientos s ochenta y un vehículos que ocuparon la avenida principal José Antonio Vargas Ríos y que estuvieron presentes en las diferentes competencias en el centro cívico San Isidro. En esta mañana le damos la bienvenida a Luca, bienvenido a c h i n g a z a Estéreo y recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días,、eh, gracias. La bienvenida a este informativo para el señor Martín. Ríos.、Eh, gracias por invitarnos a tu programa. Luca, contémosle a los oyentes de Recorriendo Cundinamarca su veredicto final de lo que fue el evento Nissan Patrol el pasado domingo y qué viene a continuación. Primero que todo, agradecerle al público, agradecerle al pueblo fomequeño por su、eh, civismo, por su comportamiento, por su buena imagen. Su buena atención con el foráneo, con el visitante. Eso, mejor dicho, nos dejó con una mejor imagen. Y agradecerle a los patrocinadores como Móvil, Dinizan,、eh, Autoparte Zárate,、eh, Lubricantes b r í o、eh, eh, Móvil RIR Lubricantes, eh, eh, Termales eh, Santa Mónica de c h o a c h í En fin, ellos. Eh, con ellos fue posible el desarrollo de este evento y definitivamente la cosa salió muy bien, perfectamente,、eh, a pesar de las eh, eh, incomodidades que generó el, el colapso de la carretera allá en el. Punto de la Virgen, pero a pesar de ello, eh, todos eh, asistieron. Eh, se quedó una gran parte de gente eh, eh, que no pudo llegar, pero en medio de los que asistieron logramos un evento maravilloso. Definitivamente fue todo un éxito. En Pomeque viene todo un desarrollo del tema 4x4, el tema de deporte a motor.、Eh, obviamente, teniendo en cuenta de que no somos contaminadores, que es、eh, un propósito más para conocer la región y generar unos senderos para que el turismo venga a Pomeque y el desarrollo se ve. Y respecto, A、eh, eventos 4x4, pues、eh, estamos enfocados、eh, definitivamente para el año que viene、eh, en realizar otra vez el evento Pome k e n i y s o n Record, el cual、eh, estaríamos pensando seriamente en infraestructura hotelera, en infraestructura deportiva y en todo lo que ello implica. Pero hay una gran eh, perspectiva eh, frente al tema,、eh, hay mucha ilusión. Los participantes, la gente que se quedó sin asistir, gente de Medellín, gente de Venezuela, gente de otros departamentos y de otros pueblos que. No pudieron asistir, todos eh, eh, nos llamaron para asistir. Los medios también están totalmente enfocados en este tema. Aquí vemos un tesoro, un tesoro cultural a mostrar. El señor Martín Ríos nos comentó cómo es el proceso a seguir con Records Gins.、Eh, a ver, el proceso,、eh, vamos por la primera parte que, que fue el evento como tal. Ahora nos queda la parte más difícil que es recoger. Todo, todo el trabajo que se hizo antes del evento, durante el evento, todo el trabajo fotográfico, trabajo de video,、eh, todo lo que han hecho medios de comunicación, nos toca recoger absolutamente todo para enviarlo a g i n e s Record. Tenemos que、eh, ser muy, muy, muy claros en, en la propuesta como tal, que el evento, en cuanto al tamaño del municipio,、eh, la cantidad de su gente, la población de este sector, es muy pequeña a comparación de otros g i n e s Record que ellos han evaluado para que Tomen en cuenta. Con este certamen se pretende lograr que f o m e que sea declarado territorio Nissan. Luca nos cuenta cómo va el proceso de institucionalizar este récord. Bueno, y respecto a institucionalizar el evento, pues el Consejo Municipal ya está eh, eh, desarrollando un decreto para、eh, que esto se logre y se haga oficial. Y también queremos cambiar la valla, la valla de entrada、eh, con el trasfondo de bebida alcohólica, cambiarlo mejor por、eh, una valla. Vaya, que tenga、eh, una muestra fotográfica de c h i n g a z a además de declarar d a FOME r que territorio Nissan. ¿Qué tiempo lleva para homologar este r é c o r d s GINS? n、eh, e Según s la información que tenemos de parte de GINS u n e s Records en Inglaterra, el proceso dura de c u a t r o a cinco meses, más o menos es el, es el promedio de tiempo para esa evaluación y para que homologuen el mismo r é c o r d Primero, tenemos que el municipio lo institucionalice y el siguiente paso, bregar á que el departamento lo institucionalice. Para que sea un evento grande. Y, y de ahí arrancamos ya con, con todo un proceso legal para poder convertirnos ya en el otro paso que es ser una fundación fuerte. Después de la realización del magno evento, se quiere conformar una fundación. Cuéntenos, ¿cómo es este proceso y de qué se trata? Bueno, respecto al tema de fundación, es importante porque ya estando constituidos en fundación como tal,、eh, nos, se pueden generar muchos más aportes legales.、Eh, es decir, En lugar de que una compañía pague, por ejemplo, 8 millones de i m pesos u t m i l l o n en s pesos de impuestos, aquí nos pagarían 4 y, y es como si pagaran 8. Esa es la ventaja de constituirnos como fundación y de esa manera podríamos de verdad canalizar todos estos recursos para optimizar el evento como tal. ¿Qué empresas aportaron su granito de arena para que este r é c o r d Gins Nissan Patrol fuera una realidad? Todos los agradecimientos para D-Nissan, a Móvil RR Lubricantes, a Víctor Tenjo, a Adrián. Los gerentes de Móvil RR Lubricantes. Abrío. Con Oscar Pardo, que es un fomequeño también.、Eh, a Autoparte Zárate, que dio el premio más grande, tal vez,、eh, de todos los、eh, patrocinadores, el que regaló la carrocería para Nissan para el vehículo en la modalidad más achacado. A DirecTV, que también nos, apo nos apoyó muy amablemente. A c o m c e l del señor Ignacio Sabogal. A Servicampo,、eh, al señor、eh, Fabio Reyes, que、eh, fue uno de los primeros que definitivamente le metió el hombro a esto de la empresa local.、Eh, a Agrocampo. Y a Funeraria Monte Sacro. Y finalmente a、eh, Williams Abogal con su compañía Llantas y Rines. Le agradecemos de una manera muy, pero muy especial a, a la Fundación del Doctor Miguel Ángel Villalobos que nos dio un aporte muy importante para el éxito de este evento. De manera especial, en nombre de c h i n g a z a Estéreo, queremos felicitar al señor Lucas Samuels y al señor Martín Ríos por tan maravillosa organización y les deseamos los mejores éxitos. Aprovecho de u l a oportunidad para agradecerle a la gente. Del municipio que nos colaboró, al hospital San Vicente de Paul, a la administración municipal, a la defensa civil que se la jugaron toda con nosotros, lo mismo que la asociación de conductores de FOME, que muchísimas gracias, a los jóvenes voluntarios del colegio que se pusieron la camiseta con nosotros, muchísimas gracias. Esperamos que nos estén dando una mano el otro año y que logremos hacer un evento mucho más grande y más organizado que este.、Bueno. Recorriendo Cundinamarca, un colectivo radial con sentido de unidad y trabajo para el centro del país. Mi mi Hasta este punto y hora, la información desde c h i n g a z a Estereo 106.4. Les acompañó Raúl Villar Lara. Feliz día para todos.